No estoy tan barrenado de cantarla pero sí que voy a traer una jota para empezar mi intervención. a de principia tierra de barnaus ahora con más erre Y es en Radiotopona 101.8 de la FM Zaragozana, a bodas en voz y aunque en te enterarás las cosas que en veras te importan. Y es escuchando Tierra de Barrenaos, la versión radiofónica, do blog, do mismo nombre, aunque llevo más de 10 años dando mal en Aragonés. barrenado reviscola las tuyas propias cenizas todos los miércoles seis agüito en Radio Topo puedes seguir el blog y el programa de radio en Facebook en Twitter en Instagram YouTube Flickr y Evox, aunque puedes tomar también los podcasts anteriores y darle al botón de donar que me da perricas para poder seguir con un programa Los programas anteriores los puedes probar en iVoox, e como ya edito, y también en Oblog, en barrenao.blogspot.com y en la web de Radio Topo radiotopo.org Aunque también puedes refirmar el crowdfunding que somos Fendo para la antenica nueva, para tener más medios y para tirar en tabaco. Que no tenemos ni subvenciones ni cosa, o sea que si no nos dices las perras tú, malamente. Y recuerda que si ya es falta de cuñados, Ascuita tierra de Barrenau. Yeah. Y ya más calmadete a modo de índice, pues os voy a contar una miqueta lo que vamos a tener, güey, que hay un programa bien variadet. Over... Tengo la alegría de tener ya por aquí a Rubén, que lo sentí antes, con quien charlaremos de los Mons Atlas en Marruecos y que nos contará la suya experiencia apoyando Perastín. Charlaremos de impuestos con Xavi, profesor de curso de Aragones que se ha feito este año en Zuera, eh, que también le va a la página web de Arasubs, que fa subtítulos de pelis en Aragones y que lleva subtitulando también con los suyos alumnos y alumnas Toy Story. Una alegría que crema como el foc, una alegría de color gratuito. Con Silvia, asociada a Flama, charraremos dos siete años que le vaya a esta cooperativa ofriendo la suya virolla y las bebidas a las clientes que ya hemos pasado una patacada de ratos sobre Buenos. Bien, lo sabemos la chen de Topo que siempre en rematar las reuniones hasta nos tienen dando mal. Y como ya tenemos lo verano a tocar, pues tendremos a Laura. De Defendemos la tierra de Purna que nos va a charlar sobre este festival que se celebra todos los años en Artieda y que nos calentará muy tomo rico porque este año viene Rusien Rusien. Bueno, y con Bueno, con los aspen cat sonando de fondo, con esos aspen que podremos biller en, en Artieda ni se escondemos la tierra que se ferá a mitad de de julio. Damos la bienvenida a Rubén, que ya hay aquí. ¿Qué tal, Rubén? Buen día. Buen día, buena tarde, buena noche. Y para cuando escuiten, listo. Sí. Bueno, buena tarde. Y oye, que como siempre digo lo de buen día, pues ya Sal me importa igual la hora. Saludamos al la podcast, que nunca no sabes cuánto vas a escutar. Y que yo creo que es la única que nos ha escutado. Bueno, tal la chen, que nos has escutado en Radio Topo, en 101 goito pues, pues sí, buena tarde. Para la resta, buen lo que sea. Bueno, tú estés, nos vienes a charlar del Atlas. Así, Nasié, como disibas en la presentación, como Carlos Eikeye y Barrenaudis iba en la presentación del programa, os vengo a recontar la mía experiencia en un viaje que facié en tres semanetas, un un radio, a, a la cordillera del Atlas en Marruecos. Bueno, ¿a qué parte? Porque yo, est yo me estoy informando en la Wikipedia, como no, <risa> y, y una cordillera... Hiper larga, ¿no? Que, que llega casi todo lo norte de África. Sí, eh, tiene una longitud de 2.400 kilómetros y tres cruza todo lo norte de África. Antes de no principiar con la mi experiencia, vengo que le va que lo que te os voy a, a recontar no llega a la cosa excepcional. Y una cosa que puede ser muy tismachen, que ya el alcance de casi, casi cualquier persona. Yo yeah, no... pero que hubo por desconocimiento o simplemente porque las suyas aficiones no sonistas, pues no piensan, no piensan DJ. Eh, la chen que femos montaña, tenemos, podemos clamar a esto, este deporte un, una adicción, ¿no? una adicción entre cometas sana, en la que siempre en qui es más y más. A ellos se me, se me presentó la oportunidad de poder ir talarlas. Y, y la aproveite este año pues viache, viache tasti con la, la delería de, de poder pullar, no una tuca de más de 4.000 metros de altaria que no oye poco sí bueno, la, la altaria de una montaña tampoco mide la suya dificultad pero bueno para la chenquefemos montaña pues brincar la, no sé, el primer dígito que siga un 4 y allí una cifra una cifra más chica Como, como te decía, pues las tiene un sistema montañoso de 2.400 kilómetros que trescruza todo el norte de África: Marruecos, Argelia, Túnez y que oteito de esta cordillera lleve el Tupcal, que lleva una tuca de 4.167 metros. Se puyó por primera vegada el 12 de junio de 1923. Wikipedia también, ¿eh? <risa> no, no enfatan todo eso, ¿eh? Sí, 1923. Sí, sí, no sé si dichas envueltas son las grandes expediciones, huyeron de antes más o posteriores. Ni idea. <risa> Pero bueno. Eh, decir que, o nombre, pues tiene un origen mitológico ¿no? Griego, en el que Perseo fació servir a cabeza de medusa para tornar en piedra a Atlas, ¿no? Y se dice que las cadenas de Atlas son lo que huelle toda la cordillera. En estas montañas eh, la población lleve mayoritariamente bereber, eh, como en todo lo norte de África, ¿no? Pues Marruecos, Dica, Egipto, mismo antes más la población de Canarias, dirán los guanches, que son de origen también bereber. Los berebes tienen una luenga propia, unas luengas propias, que son fabladas por 45 millones de fablans. En, sí. en Marruecos, las luengas bereber, que se charran en Atlas, tienen 14, 14 millones de fablans. No sé si te va a meter en un embolic, pero eh, son oficiales estas luengas o tienen bel estatus o, o como siempre nos han jodido vivos. Embolic. <risa> embolic. <risa> no, yo, me, yo, yo estoy que no hay oficial por lo que te voy a contar ahora, ¿vale? O bereber viene. O nombre bereber viene de una adaptación al árabe de o griego bárbaro. Él se estiman más, estima más o nombre, no sé cómo se pronuncia, y que significa hombres libres. Sí, mola, mola más que bereber. <risa> sí, te decía que me pienso que no yo oficial porque por lo, por lo que me he documentado, o bereber tiene un alfabeto propio, que se dice finaj que yo he documentado desde el siglo 3 antes de Cristo. Pero existe una mena de normalización actual por la que no fan servir este alfabeto, mismo fan servir el alfabeto árabe. Y yo, si te he de decir bella cosa, te digo que no hay oficial, en cara que la chen de las montañas nomás charre en bereber, por la nuestra experiencia. ¿Vosotros lo sintíais? Charrabas en bereber, charrabas en inglés en francés, en... Nosotros en perfecto castellano, yo con la, con la otro compañero con quien fue, de impues ti la chen de... La chen que llegué en los cubidas en la montaña, pues llegué ye... un chen... que sabe charlar pues castellano, inglés, dicen que llega ahí turismo, ¿no? Sí. Porque eso, esta zona, esto del Atlas llega aire turístico y a sí, aire sí, ser, ¿no? sí, sí, un destino para hacer montaña low cost. <risa> bueno, claro, cuento que así será todo altuvaso barate, ¿no? Sí, para pa las que venimos de Europa, hay un destino muy, muy barato. Por un costado se junta la chen que quiere está esta tuca, porque ya la más altera de Marruecos, también la más altera de todo todo el norte de África, no más ya más alto que Otubkal que o Kilimanjaro, que, que tiene 5.800 metros, la segunda tuca y está. Por un costado, vía ese sentimiento patriota no de la chen de Marruecos de querer puyar la tuca más altera de, de suyo país, y después pues, toda la chen de la resta de más que más de Europa, pues chen de aquí nos juntemos con una chain de de Tudela, y pues chen de, de toda Europa más que más ingleses y, y nórdicos que van a apoyar pues la, la, la que dicen que lleva la tuca de 4.000 metros más más fácil no defierto muy dice que yo por altaria y un 4.000 pero por condiciones técnicas lle un tres un tres mil ¿no? un cuatro mil vaiso ya que puntualizando ahí sí todo, ¿eh? No con ti imparable, por ejemplo, un 4.000 de Atlas con un 4.000 de, de, de los Alpes. Eso cal tenerlo claro, muy, muy claro. Ya más fácil Atlas, entiendo, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Vale, vale. Ahora tú recontaré la experiencia y la Villerez que técnicamente no, no tiene garra de dificultad. Para la que feita a fe hacer montaña. Cuenta, cuenta. Bueno, pues ya... Sal, pillas un vuelo ¿no? ya te digo que es un, de un destino low cost puedes viajar a Marrakech que es la ciudad más al canto de, de estas montañas en, en, en Ryanair turismo low cost te plantas a, a Steve y lo primero que faz pues plegas en el aeropuerto de, de Marrakech y ya hay un choque cultural brutal porque has cambiado de continent has cambiado de cultura y es en un mundo árabe y eso ya de primeras te truca muy todo eficacio Sales de, del aeropuerto y lo, lo chico lleve a pillar un taxi. Sí. Negociar con un taxista y pillar un taxi de IML. IML que llegue a la ciudad en que, o lugar aunque se principia la, la pullada. La distancia entre Marrakech y mil son 60 kilómetros y al tu vaso viene a costar unos 40 euros de taxi. Joder. No lleva mal si viachas entre 4 a la 7 sí, sí, sí, y saliendo a sí, sí. 10 euros. Sí. O viaje y allí en sí una experiencia por cómo guía la H en los autos y lo que te trovas por, por la carretera y las condiciones de las carreteras. con diferentes de todo Plegas en IMIL e y ya es a, a 1.800 metros de, de altaria aquí y este lugar. Y desde aquí ya principias la, la pullada. Eh, lo normal a eh, dormir en, en los cubilas que, que vi a papullar este papullar o tupcal, vi dos, más son juntos o cubilar de, de tupcal que lo lo lleva o caf o club alpino francés y siete metros más abajo y que son juntos te trobas con con les mouflons que es un cubilar más digamos más marroquí, más más auténtico de asti. Ocubilar son ya 3.200 mil metros de altaria. O camino de entre Imil y Ocubilar se en unas 4 o 5 horas, son 1.500 metros de, de desnivel. Se fa, se fa muy yo, bien. Yo había días que no los fui. ¿eh? <risa> se fa muy bien y un camino muy ameno porque y una senda gran y feita para que puyen mulas. De feito, casi toda la chenke y puya lo fa con, con una mula. Mm. Tú con plegas en Imil. Ya te digo que hay mil y feito para el turismo de Tupcal, pues te logan crampons, te... todo lo que te puedas imaginar de segunda mano de ropa y material de montaña, lo tienes a ti. Y otras cosas de las que te ofren son, son mulas. o precio de una mula son 15 euros o viache. Pillas una mula ni mil y dica o cubilar, 15 euros. ¿Te, ¿Te elevas el equipaje o te, te claro. apoyas tú de encima? No, o... no, no. Ah, no. Vale, vale. Para apoyar... Puedes pullar la mochila si quieres sí, puñar sí. bella cosa más, ¿no? Y lo que Falachen pues lo gana una mula entre 3 o 4 y puña las mochilas con eso. Sí. Mientras todo lo camin, trobas chiringuitos, aunque te venden todo lo que puedas amenizar ¿no? Coca-Colas, sucos de naranja que te los fan de van de tú, muy bien. Y también te venden pues souvenirs de... de tubcal. Así no es que el, Joder, la, ya, la... Soy viendo que ya he hiper comercializado, ¿no? Eso, sí, pero, sí, sí, pero sí. a nivel de Marruecos, ¿vale? <risa> sí, bueno, claro. Como anécdota, por es ejemplo... no te, he estado nunca, no tengo te, ni idea de, de cómo ya he hizo. Te cuento que todo ya pleno de mangueras. ¿vale? Te mires aunque te mires, por Okamín vía mangueras. ¿Por qué? Porque vía muy tisma agua agua. Ahora lo que faña aprovechar esta agua, pilla las mangueras y con esa agua refrescan la bebida que de impuesto venden. Tienen claro. la manguera y el tío va mullando las manguera, con la manguera pues las latas, las de, latas de refresco, ¿no? uh -huh. lo que siga. Así, en las que te mires, aunque te mires, te trobas con una manguera. <risa> curioso, curioso. También a mitad de camino a un monasterio, que sería la Piedra Blanca, aunque y puyan muy tachén, y por lo que poco que podía entender, había un monasterio dedicado a la fertilidad. O sea que la chen que iba y basti pues va buscando tener fillos. Pues mientras o también, como te digo, pues te trovas con mucha che, con muchos chiringuitos, con muchas mulas, mulas expediciones de mulas, que a lo mejor te trovas con una ringlera de 4 o 5 mulas, con otras que se, se tres cruzan que son baisando. Y he divertido, la verdad que o desnivel, pues llegarán, son 1500, pero como lo fas muy chinachana y tienes tantas distracciones, se fa corto. <coughs> Una vegada en los Cubilas, ya te decía que, que vine a dos, la diferencia entre una y otro son 7 son metros, ¿vale? Y desde de Astilla se principia la, la pullada de Otubkal. Otubkal tiene 4100 metros, o sea que o desnivel de los de, de Cubilas llegue de 900 En verano, no, la verdad que no había garra dificultad. Si vas en invierno, pues te calderá hacer servir crampons y, y piolet y casco y todos los, los sistemas de, de seguridad cutianos ¿no? en la montaña. La nuestra experiencia, bueno, pues ya que principiamos a andar, la verdad que no, no, no madruguemos guaire, principiábamos a las huito, porque como fevanos no nueve a lo de ella venir en no Y una pullada de tres horas, pues tampoco no, no nos cale. ¿vale? La chen norm, que fa utup, pues vais a baixa mil, principia a las cinco asinas. O sea, vais a dica el primer puesto que no, dican dí, que se pían las mulas. Ah, sí, sí, asinas. Y vosotros tornabas a dormir. Eh, uh -huh. Sí, porque a día venían, tenemos otra cursa presta. pájaro. Bueno, pues principias a pullar y lo que te trobas ya, a la misma chen que te has trobado la nueve antes en Ocubilar, ¿no? pero ya de de traza te la trovas normal pues en lo que hubiera fendo risas, fendo té y tal y pues ya cuando la te la, la trovas ya apoyando las palas de nieve, las costeras y van con la luanga afuera ya, lle, ya hay otra situación ya menos risicas ¿no? sí pues Chen que un día de antes no sabía lo que era un crampón pues te los trovas que no saben ni cómo como feroñudo para pa apoyar con los crampons situaciones pues, pues curiosas Recipias a pullar, pullamos y lo que hacemos nosotros y antes de no hacer o tupcal, hacemos una tuca secundaria o Otupkal que lleve a la derecha, que lleve o oeste, que tiene 4000 metros radius, ¿vale? La verdad, y una tuca que poca chen fa, porque lo que fa la ir a pullar a más altero Nosotros hacemos primero esta tuca secundaria, Y pues ya pullemos Dikotukal. Ca, ¿no? en, la, en, en la tuca pues muy tiesmachen, fendo fotos. La verdad que feba un muy buen día, feba muy buen horache. Y podríamos estar la verdad que, que fendo nos has ti pues muchas fotos y me hinchando bella coseta. Y pues para Baisar, en cuentas de Baisar, de por la misma val por la que vanos pullau, que se dice Iba Ikibi. se empuya por la Ikiwi Sud y decidimos puyar por la Ikiwi Norte, que esté un acierto porque toda la Chen se empulla y se embaisa por la misma Val, así que toda la procesión de, de Chen nos la perdimos de vista en vaisar por la otra y es muy recomendable vaisar por esta Val porque aproveitemos para hacer un tercer 4000, una tercera tuca de, de 4000 que Y que también hay una tuca que... Bucosa fe, poca chén. a charrao en el cubilar con la chenesta esta de Tudela. Y ellos han probado de fela, pero ya hay un poco más técnica, ¿sabes? Vía un cortado, vía un precipicio. Y ya es de trepar un poco y ellos no lo veían claro y no lo facían. Facían bien, si no lo veis claro, mejor que no lo facías. Y la verdad que nosotros nos juntemos con un mesache catalán que van a en lo primer tucal, muy majete. Y tiremos en Santa y la podemos ver. Una Tucan que los solencos, sin toda la procesión de Echen que iban a nos deisado de zaga, y muy bien. Y ya, pues vaisando por, por la val de, de Iquibinor, como curiosidad, decir que vi que los restos de, de un avión. Que... Sí <risa> Matas de eso sin sacar una pocha, hostia. Sí, eh. O 28 de de. de noviembre de 1969 en opereto de la guerra de Obiafra, un, un avión que salió de, de Portugal y que iba hasta la isla de Santo de Santo Tomé, se fotó un trucazo contra una tuca de 3.700 metros y murió los hueto tripulantes que llevaba el avión. En la, en la tuca de 3.800, justo en la tuca, lleve un motor del avión. Hostia. Nosotros no, no y puyemos, pero se ve allí como, como brilla, ¿no? Entre las piedras, pues brilla las restas sí. de, de un motor. Y se puede plegar, allí a, Sí, sí. A, hostias. Muy tache, en, en cuentas de ferro tercer 4.000 que hacemos nosotros, lo que fan de puyar y esa tuca, porque lleve muy curioso también. Claro, sí, sí, sí. También, también lleve la tumba, en que son enterrados los huaitos muertos. Mm. Nosotros no la vellemos. No, no, no, los vais a ver. <ríe> no. Y baisando por la balista en taucubilar atravegada, pues toda la bal ye plena de, de repuz del avión. Te trovas pues piezas metálicas, lo que yo, fuselaje de del avión. Vamos ver, si beba personas dito, no, pues tampoco guaire gran no llega, okay. Sí, ya era, era gran porque como te he dicho, era en preto de la guerra de Obiafra y ah, vale, iba, vale, iba vale. cargado de, de armas. De bombas, de hostias. Sí. Vale, vale. Y ya pues vaisemos en taucubilar. En ta dormimos en un a otra vegada. y a lo día venían o plan llera pullar la segunda y tercera tuca más alteras de, de lo que llevan el Atlas, que se, din, se dicen rast y mesguida, o plan llera maitinar muy fer las dos tucas y vais a, la, a, Emil, a dormir a Emil y ese día sí que madruguemos muy me, me veía entrando canceradas, entiéndote nomás <ríe> ya, cuántas tucas le vas <ríe> principiemos a ese día sí que a las cinco y poco ya nos en marcha y Geraldineue se ve llevan las estrellas, o pronóstico meteorológico y era bueno. Y cuando ya llegáramos en un collao a 3800 m, ya íbamos de pillar una arista entre la primera tuca. Se chiroló el lorache y principió una pedregada que que nos pilló de todo. Así que más que a tometer vaisemos en ta en ta cubilar y en una oreta, lo que nos va a costar dos horas de pujar en una oreta y en una cubilar a las 3000 ya nos en ocubilar. Esperando que, que escampase y poder vais allá a Dikaimil. No es así así que con la plevia nos le vaisemos en Taimil. Ta Curioso, nosotros íbamos también en, tra, en, en, en estas dos tucas que, que tampoco no faden, la Chen va nomás a Tupcal, que hielo turístico. Y cuando vais a Santa Cubilar, pues pues ve, velevamos la la ringlera de Fornigas, los puntos negros en la Nieu de toda la Chen que llega vaisando de, de Tupcal por lo mismo. Pues la peregrina que que nos llega nos minchando y eso pues ya vayamos en 3000 como llega luego aprovechemos para hacer una gambadeta por por el lugar aunque vía pues ya como te decía botijetas de de montaña y un lugar feito para turismo te logan bici vía mucho 4x4 de chen que va también hasta ya se loga un auto un auto 4 por cuatro se va por los camins y aquí ya pues remata la, la experiencia Muy buena experiencia, hostia, va, eh, que de, de cosetas y, y, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo, si es 10 a la fin? 3-4 días, me ha parecido contar, 5 <risas> O primer día pleguemos en I mil, dormimos en I mil. O segundo puyemos al cubilar, o tercero facemos o cal. Y yo cuarto no, ya vais, prevemos de hacer las dos tucas No podíamos y ya nos vaisemos. Y tornar a, ¿no? a Marrakech y aprovechemos para hacer un poco de, de turismo. El turismo ya de, del, del cutiano, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, ¿qué tal la, la experiencia o resumen satisfactorio? ¿no? Muy... Para yo muy impactante, por lo que te decía, porque las montañas son las montañas aquí, en Marruecos, y espero ver muchas más montañas en otros muchos más países, y más chino que son igual. Pero la chenque y vive y es diferente. A llorar, por ejemplo, te trovas con que la chen la chen de las montañas, presume siempre de lo verde que son, son las suyas vals. Claro, contraste y Marrakech que ya 60 kilómetros, y desierto, y todo rollo, ¿no? Marraqués, Lorichen pues viene de Alfambra, ¿no? Como la Alhambra de Tierra Arroya. A el contraste do paisaje, de, del agua que tienen, pues contrasta muy todo. Y impuestamente a trovas que, que no cuida las montañas igual que aquí, O tu calle dentro de un parque nacional, pero trovas basura por, por aunque te mires, la chen se empulla con botellas de agua, las avienta, y eso habrían de de lo más. Y grafitis. Grafitis. No, no sé qué manía tienen con pintar, y como yeto pleno de piedras, pues yeto pleno de pintadas con, de grafitis. Hostia, penible. Sí. No sé qué más, así <risa> que es que... Que te cuente bella curiosidad. No, no, yo hizo la... A ver, yo, yo ya sabes que para la, la montaña, pues... Eh, pues hizo para ir de, de senderismo, que le dicen ahora, no, pues para hacer gambaretas, para hacer cursas, al tubacho pues sí que me puedo foter bien de horas, pero de montañismo, la verdad es que no tengo ni de ella y... Y estoy al alcance de todo. Sí, tú crees sí. que yo al, por ejemplo... A lo, lo menos en verano. A ver, eh, los desniveles son los desniveles, pero... con un poco de entrenamiento y después sabiendo, bueno, aclimatando, te iba a decir, voy a la que le duele la cabeza cuando ye, no cubieras ya a 3.200, te puede doler la cabeza. Y si cuando te empujas a 4.000, pues notas que te falta el aire y esas Ay, cosas. Dios. Pero bueno, <risa> yo cuento que yo también muy tosico los chicos. A ver, esto no es el Himalaya, esto no son, no son 8.000. Y más o miedo a que te duela la cabeza. Yo, por ejemplo, me dolió la cabeza cuando vais a dormir, pero bueno. Ah, también puede estar por la cansera o, sí, o porque, por lo que sea o porque toca o porque te ir dando sol todo el día y a la fin también te cansa. También, también, también, también pues lo que decía son yo un 4.000 pero se puede decir que yo un 3.000 alto no había glaciares, no había esas cosas que por ejemplo aquí en un Pirineo sí que vi nada mm. no había dificultades técnicas y soy y si que es como curiosidad decir que no se puede beber alcohol <risa> Ya, ya te jodí. Ya. <risa> ya no ibas. Bueno, bueno, venga. Por, por Beldilla puedo ver. <risa> Yeto pleno de cartel, San mete alcohol tachao. O sea, aventar mierda por Tolomón, se puede, sí. Sí. sí. Pero zorre alcohol mal. No se puede. Bueno, pasa pues, Una puedes. cosa, no venden, ¿vale? Hmm. Pero ya que tampoco no puedes, fételo porque lleve lle lle lle lle dado. Hmm. O porcentaje de... Te más cuento que te puedes meter en un empandullo majo, ¿no? Si te pillan. O sea, que no calfero o Fato, ni o Farute, ni esas cosas. Sí, a la fin, pues yo pienso que no la respeta a los costumbres, ¿no? Sí, sí, sí, total. Por no fete una viera en dos días, pues tampoco pasa cosa, ¿no? Claro, guárdate. en Zaragoza, te enfasto a las que quieras. Sí, yo torneéme en fuete ordio. Te lo digo. Pero bueno... Ay, qué ejemplos hemos dado a la juventud. También o porcentaje de mullés En los cubilas escubilaje mínimo, yo diría un 10% y las mujeres son todas excursionistas hmm. porque de entre guías, guardas no, no, no vi nada de ninguna y no sé qué más decirte pues que hasta se paga todo en dirhams que la equivalencia al tu vaso un euro son 10 dirhams pero las monedas de 10 dirhams que son, sería un cambio que te habrían de dar porque por ejemplo un refresco vale 20 dirhams, 2 euros, un café en hiera 10 Tú esperas pagar y que te torne? en cambios, pues a ti no no había, no había monedas. Esto funciona mucho, pues bueno. Regateando, ¿no? Y... No, regateando, pues no, no tienes esos dineros, pues ya me los pagarás, MyTeam. No, no te vas, pues ya vendrás MyTeam y me los das. Como mucha confianza, ¿no? Andando. La chenda a ti. Y que eso ya es lo bueno de, de la montaña, ¿no? Las balas que vives en la montaña vegada son muy diferentes de las que somos feitos aquí a vivir en la sociedad normal. <risa> y te embastas ti, y sí, son unos focins y avientan la, la basura pero vía como esa fraternidad, bueno, pues no te enfaigas no tengo cambios, o, ma o Maitín te enfas atrás, o ya nos miraremos de apañal o Maitín, sin garra problema Bueno, pues es diferente, ¿no? ni millos ni píos de atrás trazas y, y bueno, pues una... Una cursa curioseta, ¿no?, que te que has y, y bueno y que nos recomiendas, ¿no?, de fe. Sí, sí. Yo recomiendo de todo a la chen que quiera vivir una experiencia pues internacional, intercultural, intercontinental, que, que yo diga. Que se le ve se un libro, porque en cupilar, pues no cubilar, no había ni televisión, ni wifi, ni cosa. Yo me ve un libro y las tardes y los ratos muertos aproveita a leer. Y estoy la persona más feliz del mundo. Pues eso siempre. Yo, yo siempre que voy a la montaña me he aprovechado para desconectar de, de todo, de todo lo que puedo y siempre de libros me enlevo U uh, de cómics. Buen, buena patacada. Así es que recomendá a todos esta experiencia que, como te os decía, para yo internacional, intercultural, intercontinental, que lleve a repetir y tornalle Pues muy chachi, tío, me ha feito mucho togo hoy, hoy a chiste que te has y, y a ver si ve el día y pocha y con cuatro perricas me, me voy allá. Me pasas las guías o lo que tengas. Yo vi tornaré porque en había cosas que quiero hacer, no es que sí que es. Pues oye, a ver si chuntamos, vida, oye. Si chuntamos las vacancias y nos nimos peras ti unos días de, de viaje de, de Borina, bueno de Borina. De Borina, no. de borina, tras tras, la, borina bueno. la, la faremos aquí. Pues sí, pues sí, en tornar. Pues bueno, pues muchas gracias por tú, venir, Rubén tú, por invitarme. Y, y eso, y ahora vamos con lo siguiente convidado que ya llegue trucando aquí al estudio, ya quiere, quiere entrar a contarnos las suyas cosas Y también mientras, pues íbamos a escuchar atrás de las collas que, que podremos sentir en los festivales Fendemos la Tierra para pa Mediados de julio en, en Artieda, en ese lugar amenazado por recrecimiento de, de Yesa Que bueno, que lo es de conocer, que sin gran no lo conoce, yo no sé qué es ofendo, este año no lo puedes deisar. Y bueno, una de las cosas que toca son los draps míticos, míticos y con nuevo disco. Pero mientras que lo tengamos y no, pues este que me es done de los draps del no nos faréu callar. Que dos clásicos que hemos empalmado Y Bueno, ya tenemos aquí al otro canto de apecera Xavi. Bienvenido a los programas, Xavi. Ahora, que te... ah, <risa> Muchas gracias, buena tarde. <risa> que, que se me ha olvidado un micro. Eh, bueno, que la, la suya primera vez en Radio Radiotopo me fa muita ilusión que, que sí. venga una persona por primera vez a radio Sí, Sí, yo también me hizo, me fa mucha ilusión y. Eso, a mirar cómo sale el programa Pues muy bien, muy bien, seguro Y a ver, y a ver si así nos puedes Pues te aficionar repites y, sí, sí. y Pasas yo, muy poco por Si me por tornas esto. a convidar Creo que sí, creo que sí <ríe> Bueno, y lo traemos eh, por muchas por razones, porque una persona que, que ya bien inquieta y que, y que bueno, y que ha feito muchas cosetas y concretamente, pues en este año se ha feito por primera vez un curso de aragonés en, en Zuera y Xavi, ya ha estado lo, lo suyo maestro. Bueno, que te trobes en, en Zuera, en este lugar? Bueno, primero que decir que, que fue una casualidad de todo porque yo... Eh... Me ha apunteado curso de tercer grado que, que imparte por primer año Fernando Romanos y ese mismo día de, de ferro test o eh, el examen, digamos, de, de entrada, pues me dicen: no, Hostia, eh, eh, por primer año se va se cerrarán clases en Zuera, tal, ¿quieres estar en maestro? Y dice: Bueno, pues entra de van. <ríe> y así nos así fue y así nos ha pasado el año. <ríe> Qué, qué, qué casualidad y, y bueno hizo que que, que mena de te te trobes ni ese primer día que apareces por fuera pues la verdad es que fue sorprendente porque eso, yo me pensaba que digo pues en un lugar bueno un lugar grande no pero que no que no lleve Zaragoza digamos y yo me pensaba que habría más más grande no digamos eh, pero la verdad es que yo soy más viejo de la clase con, <risa> con, con, <risa> con Pro diferencia Y, y eso la verdad yo que son son todos y todas zagas de bueno para yo zagas bien hecho, de 20, entre 20 y 25 18 19 y sí sí yo una pasa fue toda una sorpresa para yo y yo, pero contento sí pues pues ya te digo yo que, que sí que yo una mica una amiga raro porque también me ha tocado de hacer clases en en lugares no y, y muy todo a soben y eso te trobas a, sí. Hchen pues una una mica que, más mayor, ¿no? Digo de di, invierno di pues con la calefacción y tal, que fa, <risa> <risa> pues como aquí fa clase de guitarra o tal, pero la verdad es que sí, sí, Hchen Choven pro en Brecada, ¿no? Porque las clases y, aún se fan eh, se fan en el centro cívico, eh, que además y un puesto bien pincho que pues yo, eh, bien nuevo, no sé, tendrá cinco o diez años. Y yo, lo tienen bien escoscado, con, con bien de luz, bien caliente, divierno y, Nada bien bien, la verdad ya que un puesto bien pincho pa para hacer las clases, sí. Que, que no lle que no lle poco, eh, que no. No, no, como pero, sí, sí, pero, pero a cada centro cívico por cada casa choven tú que. Sí, sí, no, la verdad ya que, ya que un lucho, el FG clases, sí. Y bueno, pues tachen tan, tan choven que te que te trovas en Zuera. ¿Qué inquietud tenían? ¿Por qué querían aprender aragonés? ¿Qué era lo que les, les movía? Pues. Lo, lo que les mueve, en cara. Sí, sí, en cara, en cara. Eh, pues no sé, estoy que, pues como arresta de Echen que se apunta a aragonés, pues en primeras, pues le, que le sonaría bella parola, o bella expresión de los suyos lolos, o bueno, tenían esa pues, inquietud. Belu belu teniu, eh, bel 1 u Bel 1 habían tenido. el trato tangencial, digamos, con el mundo del aragonés. Pero. la verdad bueno no sé si me voy a fijar ¿eh? no pero la verdad es que no no he van leito mica practicando aragones a la vez hasta un más fácil yo, pa pues, eso eh, que, que no he habido de, de porgar mal usos y todo eso que, que bueno que por desgracia pues bueno tú sabes <risa> <risa> pero, bien, pero bien lo sabes no que bueno todas las que somos mesas en, en el mundo del aragones pues eso que bueno que todas y todos hacemos de aprender todos los días, pues eso para mirar de de emplear un millor modelo de Aragones y ya somos. Bueno, qué pasa, qué pasa en aragonés no muchas vegadas no. Bueno, aquí podemos podemos podemos abrir un debate. Me he fijaba en un puesto. Pero que, ¿de verdad, de verdad lo que dices es que hay muchas vegadas, pues hacemos más usos en en aragonés Y que siempre somos ahí dando ferrete con los malos usos del Aragones y no sé qué, pero bueno, y que se falen todas las luengas, ¿no? Que sí. que toda la que aprende una segunda, tercera, cuarta, cinquena luenga, pues pues siempre, claro, pues tiene los vicios de la, de la sí. luenga de Origen, de lo que sea, ¿no? De, u, u, u de, sí. u de, u de malos empleos que, que le yep a ti u, u de todo, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, pues también se. Ve. Sí, sí, no, no. Le pasa a todas, pero a Aragón es más que más, pues, sí, eso, sí. la por, la, por la falta de, de oficialidad, bueno, por todo lo que. Claro, sí, sí. La normalidad. ¿no? Sí. Normativización. Bueno, bueno, bueno, lo que tenemos aquí. Bueno, ¿y cómo se ha desarrollado lo, lo curso? ¿Cómo ido saliendo Pues la verdad, Oye, que bien, Iso. Eh, bueno, cabe decir que son siete alumnos. Bueno, además que, que había más mujeres que nombres, no, que había cuatro mulles y tres hombres. Bien, bien. Y.. Y pues eso, pues eh, pues bien, o se ha desarrollado bien el curso, eh, pues, sabe que, que, que goza ver deserciones, digamos, a mitad de curso, de verdad, ya que en, en cara no en he tenido un garra de, de, de, de deserciones, y, y bueno, pues eso, pues pues a verdad, ya que le, les foto caña y, y me responden así más que, que bien, bien, sí, soy, soy pro contento con él, sí, con ella, sí. Muy bien, han aprendido mucho. Sí, y... bueno, para estar primer grado, digamos, eh, primer contacto de a suya vida con el aragonés, pues a verdad ya que sí, sí. Se ya han feito de firme y yo y, y para un maestro, pues también llevo un lle un honor poderlo, Pues xo, Que te que les fotas caña y que te respondan, ¿no? ¿eh? ¿Por, porque ya han matado el curso o. U... No, queda dos clases y el examen. Que lo okay. sí, lo bueno, bueno, a, pues, a pues... meta de chuña o sí. Sea. Pues mira, cuando se cuando se meta esto ya será sí, eh, a, a pocas, a pocas de rematar. <ríe> sí. Y bueno, y, y antimás de estas clases, pues también eh, faz un Fascal de cosas, ¿no? Y entre otras, pues tienes la pachina Arasubs. Ara sí, Arasubs. Cuéntanos, pues pues una miqueta, no sé si vi a el uno que ha de Tierra de Barrenaos y no conozca Arasubs, si, si vina, le encorro. <ríe> pero, pero bueno, por si un caso vinese, que pues, pues eso, que he visto de, de Arasubs. Pues Sarah Subs, eh, un proyecto que bueno empecé pie fa un año y medio o así y sí papilas de sí, papilas de año y medio eh, fa un año y medio. Bueno caso pues que hizo yo me lleva que pues bueno que en todas las lenguas del mundo no pues lleva pues eh, subtítulos en en su lengua propia para subtitular eh, eh, cintas en versión original no en inglés. O a estar bueno también efecto de italiano en tal aragones que que, que ahora estaba primer vegano que se ha feito eh, pero eso yo me lleva que lleva un yo pues lleva un un for out digamos en, en pues que sí que el aragones pues echarra muy de bueno también yo un otro tema que se echarra muy de, de vacas de, de huellas y tal pero bueno que, que no que, que vale no es no, no, que tengo yo con eso. no llevo no, no, no, una crítica no, que pues me sentirán ellos sí que me, me correrán pero bueno O caso ya que hizo que, que la aragonesa ha, ha de servir pues para pa todas las partes de, de la vida cutiana, digamos. Y pues hizo pues, pues o cine en y 1 eh, Bien importante, bueno, bien más o menos importante, pero bueno, o caso de que, que yé pues a música o cine y tal. Y pues hizo, pues me decidí de, de felo, de cero de, de todo, porque yo no, pues, no, no tenía contacto ni con edición de vídeo ni cosa de hizo. Y... Y pues bueno, pues me. Pues yo, googleando, googleando, eh, pues me trové con, con programa gratis y tal, y pues yo, me, me fiqué. Y bueno, el tema de la traducción, pues ya parte más embolicada, que. Que, que no a parte no técnica, pero bueno, que. Hoy pues yo, pues va saliendo ya. Ya llevo 12 o 14. No, la verdad es que no. No sé el número exacto de. De escenas que he pullao, pero pero dicho de 12 o 14 o así, ¿no? ya, ya será una hora guayarda de, de conversaciones en aragonés. Y, claro, miro de trobar siempre escenas que, que tengan pro diálogo pues para. Claro, porque sí. sí, sí. Para que, pa que se pueda leer, ¿no? A lo menos. Pues eh, me ha feito me ha trucado lo que dices, de que, lleva, que, que lleva más difícil la, la traducción que la parte técnica, ¿no? Porque yo bueno. yo <ríe> una mica lo de la parte técnica, a ver, pues depende también la, las astrucias que tenga cada uno ¿no? a, a la hora de... de De navegarse con, con el ordenador, pero, pero muchas vegadas y es lo que se nos. lo que se nos traganta muy tachen cuando eh, queremos eh, encetar un proyecto de, de esta mena, ¿no? ¿no? De... Bueno, pero odios Google lo, <risa> lo apaña. Lo apaña pero bien, sí. Eh, no, eso pues como ahora pues vía manuals de cualquier programeta de, de la trocosta todo mundo, ¿no? Eh, pues tienes, tienes manuals eh, bien amplios y... Pues eso, pues, Cuento que todo esto con software libre. O, sí, sí, sí. O, sí, sí, o sí, a sí. lo menos freeware o cosas de estas, Sí, sí, ¿no? software libre de todo, sí, sí, sí. Pues, entre otras cosas, ya... No sé si por Ideals o, o porque sí. Sí, también, porque toca. <risa> también, no, bueno, sí, más que más por Ideals, pero bueno, sí... Pues yo... Si sí, gratis, pues millón, pero bueno, sí, también, había un, un poco de... Y bueno, mentenos, Paisachen, Paisa que, que espero que no exista, que no sepa lo que ya era sí. subs... eh qué cintas ha subtitulado que se puede trobar en en Arasubs, que va que va Leyer Uville, bueno, que va Billery Leyer. Sí. Pues ahora a primera fue a vida de Bryan, a mi a escena de de del Coliseo, ¿no? Eh, pues yo de Ofren popular de Judea y todo eso, ¿no? Y Y pues, pues ¿Por, por... ¿Por qué se te ocurrió esa? No, bueno, No, porque bueno, pues la, la tenía en la cabeza de fa tiempo pues sí. No, no. No no era con un doble sentido ni. Vamos, ah, hostia. No, no. No, eh y yo bien pues pues desde pues, Casablanca, eh, pues cintas de, de Tarantino en Efeito en 3, este, bueno, yo eh Inglourious Basterds, eh como eh, Pulp Fiction. Y, y, y, y bueno, pues eso eh, En efecto de escenas eh, 12 u 14 ya Y bueno, pues continuamos eh, China chana porque pues cuesta pro tiempo Y pues eso pues, pues a vegadas fa, fa galvana ¿no? De meterte a traducir y tal Porque tienes otras cosas Pero bueno, que pues eso Que parezca la chenle le fago yo Y No había, no había habido problemas eh, de, con la Fox con la Paramount con la bueno sí. <laughs> Gromenauer bueno. Sí, sí sí sí sí que viene sí que viene sí bueno efecto eh, a, pri, a primera escena y ya que, que hito de, de Coliseu, no había habido garra problema tal la puñeta YouTube eh, pero de a esa segunda que no sé cuál, no sé si era para el fix o no cuál era bueno O caso llegue a segunda eh, dicen bueno que esto no esto <risa> no na, vale esto no pertoca no y, y pues yo pues me la bulcón me yo me la hace y y bueno les ni un mail no sé qué bueno está su de copyright y pues a la fin ya rebelé y dice bueno pues eh, me, me voy me <risa> voy de aquí no y iso, y yo y me fue está Vimeo y estoy continuo y bueno Por a, y por ahora encara no, no encara no me han feito fuera de, de Vimeo. Va vida eh, fuera de YouTube, Dios mío. Sí, sí, bueno, oye, de mejor trobar, claro, si tienes un una canal en, en YouTube, pero bueno, así no son las cosas y como no tengo dinero para pa pagarles o copyright, pues... <risa> ah, bueno, además, no, que le voy a decir también, vi un, un capítulo, que soy muy fan de los Simpsons, eh un capítulo entero que también me fue una buena fallenada, Eh, pues claro pues media hora pues con todo diálogo que tiene un capítulo de Los Simpsons y, y pues yo, que de... para toda persona que quiera pues pues sí. la otro día le lleva precisamente de... a ver Los Simpsons no, llevo, no no son dibujos infantiles no pero llegué que usted ha venido ahora que lo decía hasta la hasta la memoria Eh, un, un artículo que charlaba sobre valencianos, que ahora que no tienen canal nuevo y tal, sí. y, y que preguntaba, creo que ella era Mónica Oltra, ¿no? Él les preguntaba a la chen que por lo valenciano así, y decía que ella es lo primero que cal... Que, la primera mida que calfer, ¿no? para pa esto, y decían, eh, doblar a, a lo valenciano los dibujos claro. animados, la patrulla canina o lo claro. que sea, ¿no? Eh, que siempre decimos, pues eso, pues que a, a los críos, a, a la Catrinaya, pues le entra muy todo lo de lo de los dibujos en... Sí, sí. Yo estoy que, sí, y y a y bueno, a música para los esténs, digamos, su pacho, sí, sí, en su sí, sí, tal, sí. Ishasdo, son, no sé si os a la fez, pero bueno, son, son digamos, partes eh, bien importantes de, y en, Ay, en cada, los bueno, Simpsons, eh, sí, los en sería, claro, sería un, un siguiente paso, sería eh, doblar, doblar las escenas, pero bueno. Bueno, pero mira, si no, también lo puedes vender con, con lo tema del inglés y no sé qué, bilingüismo inglés sí, aragonés. Para pa que faigan orella. No, no, sí, la verdad, que sí, sí, ¿no? Que si. Sí, sí. sí, sí. Y yo también llevo un otro tema, pero si no, si nos me, eh, metes en las cintas en versión original, pues también también unos más orella en inglés y bueno, pues con. Otro que, debate, otro no, debate. No, otro... <risa> bueno, ya, ya sí. había hecho en contra como todo, pero bueno. Oh, okay. Y, y bueno pues precisamente con una mica eh, fendo compleganza De estas dos estas dos actividades no del del curso de fuera y de y de este do, este, su, este subtitulación o subtitulache o no, no sé cómo se diría ahí sí. con la sustantivización bueno, eh, no tanto debate, el otro el debate. Tem <ríe> el tema de los sí sí y yo da para pa una tarde y para una noche y para un congreso <ríe> eh, Bueno, pues para pa hacer estos subtítulos y tal, pues sí, eso, complegando estas dos cosetas, ya es frente un proyecto, ¿no? Con la clase tuya. Sí, bueno, no sé en qué estado será. Espero que cuando, cuando salga este programa, pues. Yo, yo la que pues ¿eh? Pues, pues, pues espero que la hayan feito ya. <risa> Nada, no. Eh, Pues yo, pues, pues el trabajo de, de fin de curso, pues, pues yo pues, les propuse, bueno, no sé si imposar yo, les propuse de. de hacer. Eh, pues yo, eh, haciendo o partage, digamos, de, de la cinta entera, de, de Toy Story, pues, pues eso, que, que cada uno, pues, eh, fuese un, un trocet, y, pues, eso, ya le pues, las correcciones y tal, pues ya lo, las o maestro o maestro, pero, bueno, eh, pues, eso, para que, también para que vean lo difícil que llegue traducir, que no llegue, no llegue mica fácil, ¿no? No, y mi capa de LISO, que ahora tenemos herramientas que ya, bueno, pues entre otras cosas. reference, por ejemplo. No, sí, sí, no, claro, que sí, eh, sí. contexto, no sé cómo se decía. Bueno, que también calvellero contexto y tal, y ya, sí, ya herramientas, eh, Norrete, mm. que, que te fan a, a, fan a un, una mica más fácil, pero bueno. Bueno, Norrete, y, y también, pues eso, pues más, más y millos. Diccionario, gramáticas, bueno, sí. eso, bien. Mm -hmm. Un saludo a señor Romano, ¿sabes ¿sí <ríe> Sí, sí. Yo oí que la verdad y que hizo. La, lo decía una amiga en las jornadas de Novara, ¿no? Entre la gramática y, sí. y los diccionarios romanos, pues, hostia, pues. Yo que fue muchas traducciones también sí, no. que, que me tocaba joder y que somos, eh, sí, sí, somos de enhorabuena en un en mundo del aragonés, sí, sí. En, pues en sí, sí, sí. han salido cosas bien interesantes. Qué buen año, qué buen año, país, todo lo menos. <risa> y, y bueno, no sé si, si te atreves a decir lo podremos vivir. Bueno, pues. Eh... lo habrían de tener feito para pa la fin de curso que será en pues la mitad de chuño eh, habría de estar rematado y después pues, ya pues las correcciones que que haya de ferido, pues pues ya se viera pues eh, no lo sé no te voy a decir una calendata concreta pero pero bueno eh, para pa antes de julio espero que que ya siga rematado de todo y no sé si pues dicho eh, pues, Penchala o bueno ya se viera lo que lo que se fa pero bueno yo, una cosa que, que nunca nos ha faltado ¿no? una una cinta entera una fallenada dura pero bueno que cuánto, cuánto durada estoy historia hora y media dos horas sí, sí bueno yo lo cuento por por subtítulos ¿no? por por líneas de mil cuatro mil cuatrocientas mil o así, así. no bueno, eh, bueno buena eh, fallenada efectivamente neva, neva lunas que que son más fáciles claro. Que, Dicen buen día o adiós Pues son sí, Pero sí, sí, sí, sí Pero las frases feitas Y todo eso pues No, no eh... sé Y que ahora Ahora no fue memoria Toy Story tiene can canción Y si sí. todo eso Joder Sí, sí, sí <risa> Bueno o sea, Sí pues estar que me Que me enfarte Que me falla Mala cabeza ¿No? Cuando... Con Está ¿vale? claro, la. la bueno, no, no más para no, pa, pa sacar vale. o, o texto, ya te lo habrás de haber visto cuántas vegadas, ¿no? N no, no, pero, pero texto te lo vais. Claro, yo un yo ah, ¿te, te lo que, Claro, claro, y yo yo lo. Bueno, no, no sé si lo más importante, pero bueno, claro, claro, sí, sí. Ah, chavito. Sí, Vía <risas> para China es que. Bueno, de hecho, Claro, yo me. me bueno, eh, ilegalmente, ¿vale? <ríe> me bajé a. A legalmente. legalmente. A no legalment. Sí, sí, perdón. <risas> legalmente. eh pues yo me eh, basé a cinta de Toy Story en, en versión original en inglés y después pues los textos respectivos de cada lengua de inglés y castellano oh, no, no. para que le, pero yo siempre les digo que lo fagáis del original en en inglés en inglés en que se pues, como bueno, bueno sí Ahora con la sí. ahora ya se supone de todo saben bien bien la, templada sí sí chero. ha hecho venalla ah. Para que digan de las generaciones de ahora sí. <risa> la, la Pues y sí, no se sí, bueno No traducir todo el tono y jodo <risa> No, pues eso, bueno pues, vamos como, jodidos. Que, como que lo tienes Tienes aparte parte hasta nada duya, pero pero, sí, sí, sí. pero lo importante Porque si no, pues eso, a la fin se va un Pataflasco, ¿no? Oye, como no, teléfono Roto este <risa> sí, sí. Pues que vas traduciendo de traduciendo de a traducción de a traducción y a la fin Pues eso pues, va ¿no? Pues sí, pues sí, Pero bueno Y bueno, pues para el año viene crees que continuarán estudiando Aragones. Pues no sé, si es quiera, si es quiera. Pero no sí, después de no las sé. 1.400 líneas de. Sí, sí. Bueno, es, espero que, que después de haber traducido ta, eh, tantas líneas, pues en cara tengan más, más deleria por, por continuar. Eh, aprendiendo aragones, ¿no? Pero bueno, no, no lo sé. Kilosa. Eh, bueno, yo iso, espero que, que salga segundo grado y a continuación, ¿no? a ver, que una, una clase bien pincha y iso, que me lo paso bien con él y con ellas y, y, y, iso, y espero que, que siga recíproca a, a historia. Regular que sí, regular que sí. <risa> bueno, pues no sé, ya rematamos, no sé si tienes el mensaje para las tuyas alumnas y alumnos, para la chen que nos has para lo que quieras. No, pues eso que... <risa> Pues cosa que no, que muchas gracias por haberme convidado y yo espero que no, que no sea graveada y pues expresiones para pa la chen mía de, de clase de zuera y pues cosa más, pues ya que, que vaya bien, que vaya bueno a todos y todas. Pues muchísimas gracias Xavi por, por haber venido, por Ferister a Sus, por por mostrar Aragones en fuera y, y pues estar tan majo, me cago <risa> Gracias, gracias Carlos. Y bueno, continuamos en, en Radio Topo, en acento Guay, toda FM. Ahora tendremos en, en un petén a la siguiente convidada Y, y también mientras estos, a disar con una canta, con una canción De, de una de las actuaciones que podremos vivir en Artea Ni si defendemos la tierra que no todos podéis perder Que ya mitad de chulio y que todos lo pasaré de bomba. Y bueno, pues una de, de las convidadas que ya estió en Zaragoza Ya la podemos sentir y podemos disfrutar do, do suyo conciertazo la otra con el disco para afuera y para adentro y este temazo que llegue contigo Curarme yo misma todas mis heridas Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos Y aprendo contigo y contigo camino Estamos en Radio Top en bueno, la 1guito después de haber sentido esta pedazo de, de canción de la otra, que podré disfrutar en el concierto de Desfendemos la Tierra, de Nartieda, y ya tornamos con la nuestra siguiente convidada, que es Silvia de La Flama, que nos viene a charlar pues precisamente de eso, de La Flama, que fa siete años, que ha fiesto siete años, fa muy poco. Buen día, Silvia. Hola, buen día, Carlos. ¿Qué tal? Bueno, pues eh, lo primero, como siempre, pues íbamos a principiar una mica por la historia, ¿no? Por los origins. ¿Cómo principió esta, esta aventura de la flama? Pues principió, pues hizo fue siete años como un proyecto colaborativo. Antimas Carlos lo sabe muy bien porque en primera sí que sí llena que eso y principiamos cuatro personas con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer cosas y chinachana. Pero yo lo que digo, eh, estos días lo pienso, ¿no? De todas las cosas que nos han pasado, que han estado muitas. Y, y digo, pues esto es, tío, pues una cosa, pues una barrenada, ¿no? Porque en principio, eh, yo y casi todos, creo no teníamos garra experiencia en hostelería. no nos feito crepes. Ya sabes que mercamos una crepera y no nos feito garra crepe. Y principiamos a ver cómo se feba. Son muchas cosas, ¿no? Que ahora digo, Julio. No sé si ahora lo. Me atrevería a, a feliz, Pero en ese momento nos para y se va también, ¿no? Sí, sí. Buena, buena, buena embarcada y bueno lo quería, como dices tú, ¿no? que Porque Yerano. Bueno, somos muy chubes en cara y, y sí. taparda a la vez, pues pues más y en cara. Yeranos más. ¿no? Yo tenía 24 años. Porque en cara eh, en cara no tengo 32, os fereo 3 de julio y tapar de la vez, pues teneba 24, no, no teneba en cara 25 ¿Qué? cuando montamos, que en, ya no era muy joven. En brecase, una empresa de hostelería, cooperativa. Ay, así, Nas. Se bueno. nos ocurrió la idea, sí, pero. Buena aventura, buena aventura. Yo, yo era rematando la... Bueno, de feito, creenme, que quedaban una o dos asignaturas de la carrera, o muy pocas, no me acuerdo. Así poqueta cosa que pues, me costó sacarme Isas, porque, claro, treballando y demás. Pero pues yo era rematando a carrera, eh, Tico era en, la, eh, en paro, cada uno tiene suya historia, ¿no? Y decimos, venga, pues en, en tarevan íbamos a hacer esto, ¿no? Y bueno, pues ya has, ya has comentado que principiez con, con las crepes, con aquella crepera y tal, pero bueno, pues vi a Biu, hay eh, cambiando, hay evolucionando todo eso, que, que ha puesto minchar Lachen, bueno, que pa' quien no lo sepa, no sé si vi a Bravo y de, de Tierra de barrenaos que no sepa ni la flama, pero bueno, y en la carrera mayor 53... De, de Zaragoza. ¿Y qué podían minchar en esa carrera mayor 53 de Zaragoza? Pues en primeras principio como crepería. Y unos crepes, sucos... Bueno, creps que ahora, pues lo que en Aragones ya hay pasteras, que yo típico de Bielsa. <risa> y pues pasteras, sucos de fruta y tal. Pero y aquí también pues, te impuestas eh, adaptando una miqueta a la demanda y a la chen que viene, ¿no? Y lo que más, pues, eh, pedí bambiera y... Y de, y de minchar, pues bueno, llegué una taberna vegetariana que también hizo en un primer índice nos decían que era un risque, ¿no? Ahora ye, que llegue muy de moda todo esto, pero cuando lo montamos, pues era como una mica un risque. Y también pues en tropans, falafel eh, hamburguesas y en zaguerías, lo que hemos feito, pues de quitar, o sea, en zaguerías, ¿no? Los tags años y que la chen de lo que demandaba. quitar más las crepes que era lo que menos pedían y a la fin lo que querían era más entropans, que también los principiamos a hacer y querían eh, pues eso hamburguesas y cosas veganas y eh, lo que lo que hemos feito de, de feito pues ahora lo que tenemos casi todo es vegano Bueno, que de, que ya comentabas, ¿no? Que lleve Chetariano, ayunadas valos, otra, que también que ya era una cooperativa, ¿no? Y que tenía siempre pues muy presente en el Aragonés. Bueno, pues, era todo en Aragones. Pero que sí, todo Aragones. Todas las personas que trabajábamos en Aflama, pues charrabanos en Aragones, venía Che en la parola Parola, la carta en Aragonés, os excusaos en Aragones, todo, y era una traza de vivir en Aragones, nosotras trabajábamos en Aragones, de feito, pues ya sabes, que siempre charrabábamos en Aragones y Y siempre todas las publicaciones han estado en Aragones. Y bueno, eso también ha estado un risque, ¿no? Porque yo me acuerdo que, pues, tenemos a, justo a Canto pues, vía una trobar y nosotras metábamos picheras 1,50. Y, y se levanta la trobar y decíbanos, ¿pero por qué no veniste este? Ah, pues, ¿y que ahí ¿Son más baratas? Digo, no, si sí, llevé mismo pre, pero vez veces no entendeba que pichera y era jarra, ¿no? O cosas así nos han pasado muitas Pero bueno, nosotras a la fin hemos valorado más eh, pues mantenerlo la esencia de lo que nosotras pensábamos no y, y bueno pues en, en estos siete años eh, se han feito rienda la actividad que muchas hemos dado tres lado, no aquí en, en tierra de barrenados sí. Y, pues no sé, pues cuéntanos una amiguita todo lo que se ha feito en, en la... Bueno, todo. Lo que, <risa> una, bueno, una pincelada de todo lo que se ha feito en pues, la Pues también a la la Flama a principio es un proyecto cooperativo, pero ya más que en un bar, ¿no? Porque queríamos hacer pues, una mica de socialización y... Y que la chen socializar en ese puesto. No más sí, no más por la Aragones, sino también en cuanto a colectivos y movimientos sociales. A la vez, ha de eso se han, afeito, se han feito muchas actividades. Por ejemplo, vermús solidarios. Todos los colectivos de la Magdalena. Por eso también la chenye como muy plorando, ¿no? Porque porque eran puesto que, que nos atras sufrieran o a sea, todos los colectivos o causas sociales que nos parecesen bien. Y pues muy tisma chen avenue hacer un mmm, vermú. Y pues ellos traían las tapas y todo lo que vendeban de tapas y era tales, ¿no? Y era una traza también de adullar a la Chen que tenese colectivos a autogestionarse. Y eso nos parece va, pues muy pólido, ¿no? Y eso pues se han, se han feito arrienda de vermus Y, y pues, se, han, se han feito conciertos también Conciertos de. pues de. Pues a, en Zaguerías Gaire, por ejemplo, que hay una collada en aragones también. Acústicos. presentaciones de libros. Eh, y pues mucha chena feito pues aniversarios. Escuchetes también. Ha <risa> feito su aniversario. Hemos concurso, feito concursos de postres. De cosas de Viroya. Hemos participado en la semana cultural de la Madalena. Hemos colaborado Eh, en un mundialito y en muchas actividades que nos proposaban vendiendo también, bueno, todo, pues colectivos pues que vendeban las suyas camisetas, discos, lo que siga todo lo que hemos puesto, pues por, hemos puesto fuerte, pues lo hemos feito, ¿no? De, que de si venía la Chen, pues siempre era un, un puesto a, que fuíbanos que podían hacer lo que les petase no hemos puesto a tanto vermus musicales que otros puestos sí que han feito más porque por tema de vecinos y ruidos y tal pues no pode vanos felos pero bueno encont eh, encontras hemos feito a, pues a otros vermus no que han estado vermus solidarios de feito en Karen quedan dos o sea somos a un mes de cerrar pero somos plenos de actividad porque las galletas de Sicarias do cierzo Que ya, ya se habrá feito cuando se emita esto, ¿no? Porque ah, vale. yo 3 de junio. Sí. Ah, y y esto se emite 7. Ah, pero bueno, pero, seguro que ha estado muy bien. Pues, <risa> bueno, y soy E, eh, pero el tiempo es también eh, O10 eh, Hogar Pro Vegan, Fa Un Bermú. Y bueno, sí, sí, que... no sé si o por la tarde, ya no me acuerdo Pero vamos, que este mes de junio Encara tenés actividad Buen tismas, tismas, Y bueno, y Asti se ha vendido O segundo millo de en Aragones O primero llamo Jessica que si no se vende Pero que sí, que <ríe> y se lle... Franco y, y, y o segundo, pues que ya te ha es que, que se han vendido ves cuantos Pero, sí. pero Asti y... Y, y, bueno, pues yo, yo por, yo también eh, lanzábamos en, en Twitter estos días pues que la check demandase preguntas eh, y bueno preguntas y que reviviese momentos. Yo, yo vine a dos que, que, que los tengo pacutio grabados en, en la memoria de, de esas actividades que decíamos. Eh, uno oye un, una sesión de poesía que se hacía en Aragonés y Catalán con Torche Romance y Mar Martí. Sí. Que esté que muy pincho, una mena de show y tal. Que esté muy pincho. Y después pues también me acuerdo de un 20 de aviento que, que viva, no sé si viva Belconcierto o Asinas. Y de tarde sobre iba la flama, y que, que en realidad no se freba cosa, no iba a agarrar cosa especial, pero que se montó hasta un barducal de. Sí, de que, Chen, y ahora pre, que, previo a lo concierto, ¿no? Que, que era una de las que, cosas que. Qué verdad, que y que no me pegó, acordaba. ¿eh? Y, o sea, estaba un puesto de. de impuesto de las manifestaciones, Benís <risa> el Chen, también muy tachena aproveitado de decir, bueno, pues vía manifestación, ni pues de la manifestación, fuimos un vermú o un tapeo en la flama, si no nos sacamos unos está lo que siga. punto de trovada, ¿no? Y antes de los conciertos, de las manifestaciones, de lo que siga, sí. La verdad y, que. Y después de las asambleas de Radio Topo. También me ha habido un chen que ha feito a suyas asambleas eh, en Aflama. Y, y, bueno, decíbalo lo de lo de Twitter y nos ha plegado una, una pregunteta, un comentario de ChorcheViljuesca, arroba Manublino, que dice Quiero conocer la historia de Opozalico, de dos salió la idea de Piallo, trobón historias en Arredol, Sillé de, de su, si en Subasta, bueno, ¿qué nos puedes decir de esto, Silvia? Bueno, pues Opozalico, yo, yo creo que sí que tú sí que tu sí, eh, sí, sí. o día que salió la, que estuvimos en un cómo se decíba? y seas vermus que se feban Una, una chalmuera. chalmuera Una chalmuera ¿En Una chalmuera Yo cuento que estío sí, mismo sí, sí. antes de Urir a Flama No me acuerdo O pues No Dimpues, Dimpues. Lle ya Llega, llega no no, en, el principio, en el principio Sí en el principio Pues estuvimos mm. en una chalmuera Y no me acuerdo En qué bar Un bar de las delicias Un bar de vuelos Casa eh. Agustín Casa Agustín Pues hiera, pues no sé, el carro también hiera. Y, y pues tenemos unos pozas de, de este tamaño, ¿no? Y hicimos, ¿y listo? ¿Por qué no lo fuimos Llega en la flama? Y tornefa poco y, me, y, me, y en facial cordanza. De... ¿Y por qué no lo, no lo fuimos en la flama? Y así nos fuimos, fuimos a ta, Tal Ikea, mercamos unos. No sé cómo se diría en, ara, en Aragones, jarrón. Un, un florero, ¿no? Llera? Un florero, un, sí, sí. Un, hizo un florero, Taflos, que era en en, en, en Casartigas, Casa has dicho, ¿no? ¿A Casa Agustín. Agustín. También, y era un florero también Y era de estos del Ikea de, de, Por eso pensamos, esto lle del Ikea Y fuimos y lo merquemos Y, y vine va más, pero se han crevado Yo creo que uno o dos se han crevado Y en quedan dos, uno ya lle prometido Uy <risa> O sea, en queda uno nomás Sí, porque pues eh, Uno de los clientes más habituales que hemos tenido Que lle Aaron Barranco, Topo <risa> hablito que bueno que que no lleva discusión que ya tenía un puesto en casa suya tal y se jarrón ahí se pozalico pero pues, sabes si si quieres subastar por aquí torche me parís que, que pujaría no sí. por, por... mira no le va pensado Antimasi era nos diciendo bueno y, y Tausaguer día qué hacemos no darnos ideas porque y aceptamos pues si la chen quiere traer... no si esto se me ocurre ahora no eh, fotos lo que siga Porque no sabemos qué, hacer. Yo creo que no adubiremos Porque metí, metí ayer el evento Y no sé cuántas miles de, de alcance de personas ha tenido En un día, no sé si casi 400 personas han dicho que vi asistirían O que tal men asistirían Y no sé lo que va a pasar <risa> Pero bueno Yo cuento que ploraremos de seguras Hombre. Y, y bueno, a ver qué pasa Y, y bueno eso, como has dicho antes encara queda un mes encara la chen que no haya conocido la flama pues que, que vaya y a que la conozca la chen que la haya conocido pues regular que viera a disfrutar estos tags momenticos claro. ¿no? estos Y, y que nos han pasado tantas sabes, cosas ¿sabes? ahora y que no, ahora me estoy haciendo feral cordanza eh porque no no me acordaba de tantas cosas Eso oye, bueno eso oye, bueno que al tener memoria <risa> ay ya es verdad ahora que decías lo de las fotos no que también ya otras cosas que ha fito la flama no que ha tenido rienda exposiciones no yo me acuerdo ay, sí, de, verdad, de de cómica aquel que fació chema cebolla sí. de, de fotos de, de Chavi Lozano, bueno sí. y de muchas y muchas y, de y de muchas ¿no? de... más cosas de... A trozar que se, se dice Chema que tiene orámico No sé, Chen que pues que viene por aflama Flama y que le va a hacer una exposición ahora ahora había una de Nepal, de un zagal que tiene una empresa que se llama Huellos del Pirineo. Que muchas exposiciones y muchas cosas, sí, sí. Muchas y muchas cosas que se han feito. Y bueno, y ahora ya, pues, Arraz, ¿no? ¿Cómo, sí. Cómo, ¿Cómo ha pasado esto? ¿Cómo ha pasado pues, esto? Pues, bueno, la verdad que ha estado una decisión, ya que yo, pues, y Tico también, somos una mica barrenaos ¿no? Por eso, vi bien, que nos convides a esta A, este, <risa> a la, esta tierra de barrenados. <risa> pues, ya que tomamos la decisión un poco, nada de Botiboleo, ¿eh? Que, pues, porque... claro nos fuimos grandes también ahora la chain que viene por bueno le vamos 7 años que son muy dos años ahora no, no más estamos tico y yo y pues más treballo y tal ya a la fin nos cansamos y digo yo voy a hacer 32 años ya y en plan y era, o me quedo aquí para cutio o me voy ahora y, y miro de hacer otras cosas ¿no? <risa> no me digas eso pero eh, yo cuento que hasta una mica iso de querer cambiar de vida porque y que también encima eh, me lo dijo Tamara de Nogara también me dice oye que y como como en las películas y en las series ¿no? que calice cuando es en en lo alto en la <risa> Y decímanos, ahora que va a hablar bien Que nosotros tenemos posibilidad de hacer Otras cosas en cara, porque en cara, como tú has dicho Somos jóvenes, ¿no? Para cambiar de vida O para cambiar de cosas, y era un momento ¿No? Porque ya bien irse Cuando la gente quiere Cuando has puesto a ofertar todo lo que querías ¿no? Y no y en imagínate porque ahora hay de moda y estoy de ocho y pincho y indo muy todo bien ovar, porque eso también ha cambiado eh, la han vista porque pues pues hemos puesto pues eso ocho pincho a reviscola una mica pues o, o barrio no tema de os vas que pues veo muchas eh, posiciones con caradas con este tema no pero pues da la flama pues ha estado un poco a poder alentar de decir ya no más tenemos o cabo de semana que siempre va bien no también os jueves pues de un día Que la chen y viene, y que lo conoce chen que no goza de venir, porque como ye Chen que viene que no llegue de barrio, pues <risa> saludos a, vez, a todos los turistas. <risa> so, a la vez, pues hemos dicho, bueno, pues llega un momento, no, y hasta una sorpresa. Tal la chen también tan usatas, porque hemos dicho antimástico y hoy éramos de acuerdo, lo decimos, y, y es que nos atos, siempre nos entendemos muy todo bien. la prueba ahí es que hemos estado siete años todos trabajando que no oye poco y no yé difícil o sea no yé fácil <risa> nos han pasado muchísimas cosas y, y bueno pues nos entendemos muy bien y hemos dicho venga llega un momento cada una hora ha de aturar y pillar a suya vida de, de una traza diferente nos fa mucha pena pero pues eso nos fería algo yo que lo pillase una persona que mantuve man, que mantiene ese o proyecto no No sé si será posible, desde aquí fue un clamamiento, ¿no? A toda la Chen, pues, de que, pues, o que le faiga Goyo el aragonés, o que siga vegetariano o vegana, que quédese continuar. También cada perso persona, pues, le da un toque especial, ¿no? A un negocio, dice Y, eh, o mio proyecto, de es que si lo pilla a otra persona, pues, será diferente. Pero, que contiene, pues, que siga Chen de o barrio, que lo que nos fa yo también, y no perderéis el espacio, ¿no? Y que nos atrás ya no podemos eh, sostenerlo <risa> más, <risa> porque ya son siete años y en, y en son muitos. Pero, chen que tenga energías, pues yo, fue un clamamiento. <risa> pues pues era precisamente lo que te iba a preguntar ahora, lo de, lo de clamamiento para pa futuro, ¿no? para la chen que quiera. Y bueno, pero también decir que, que hizo que la chen de Nogara, de Radio topo de, de muitismos y muitismos colectivos, y éranos a Stitty día. Porque era como llega, ¿no? Que igual si lo cambian. Mmm, claro. A la chen que lo pille. <risa> pues eso, pues que, que hombre, que, que no. Que es regular que fueran una coseta, yo espero que maja, ¿no? Pues muy tos. A ver, ¿qué pasa? No se sabe en cara. Yo soy ahí como, bueno, pues a ver qué pasa, no sé, ni, ni qué va a pasar con la mia vida, ¿no? Y es como un momento así diferente de cambio. La verdad, y es que, pues han cambiado muchos vas en, en la Magdalena, muchas vegadas, ¿no? Y muchas vegadas no, nos feba miedo y tal, y después, pues, pues bueno, pues han salido cosas majas y otras, pues no. Yeah. Pero bueno, pero esperemos que, que esta vegada, pues. Que. Pues conserven una Que estos miqueta. días, bueno, en cara que siga un momento difícil, porque pues en cara que siga una decisión nuestra, pues, cabodís, a cerrar una etapa, ¿no? Que ya lo que somos fendo, pues una cosa embolicada y que te da tristura, en cara que. Tengas alegría porque no sabes lo que te deparará de venidero, ¿no? Pero, pues, fa tristura Pero la verdad que nos hemos sentido Y yo cuento que Tico lo mismo Como muy... Muy arropados por Achen Porque Achen nos ha preguntado Nos ha dicho, bueno, que les feba muy tisma pena Y nos han dicho cosas que... Que a lo mejor pues sí que sabébanos ¿no? pero fa falta que te las digan ¿no? con plan que la flama ya era un puesto diferente, no, Y era como a otros puestos de la manera ¿no? porque pues eso como que que estrobaban un los eh, movimientos sociales que sí que era otro, había otros puestos también a saberlo de majos y que fan también mucho yo con los con colectivos y demás, pero como que les febago yo pues porque sí que dábamos como muchas salas a la chena la que, pese lo que le petase <risa> Y, tada, y más que más está auto gestionarse porque había en que se ha sacado buenos diners de tada, colectivos y cosas con, con aflama mm. y también la parte social la que me fa más pena de Isar no podemos rematar las sinas bueno, ¿qué, qué nos <risa> queda en este mes? Iso, eh, hemos dicho día 10 que viva que una eh, de Hogar Pro que é un colectivo animalista que tínen un santuario por Tarragona que digo que lle y siempre gozan de hacer actividade tas sacardines ta gestionar o suyo santuario e din, pois nos quedan as fiestas do barrio oi, é verdade que, bueno, nosotras como este año somos un pouco así nos feito garra actividade esperemos seremos abiertas porque queremos decimos tenemos hemos de estar presentes en cara a que siga abiertas en las fiestas de barrio Hasta que la Chen venga y pues nos puede, se pueda despedir unos días antes pueda estarse ahí Y Dim, pues, pues queda. Bueno, no sé si te hago 28J, no me han dicho cosas, pero por un ruego largo se han de hacer cosas. No sé si se será bella cosa, te hago 28J. 28J, perdón. Y Dim, pues, pues queda 29, que ya la despedida. Que, <risa> de, bueno, todos esperamos a todas. Y más que más. Hombre, si te os podéis repartir y venir en hombres. <risa> <y yo, risa> porque no sé si 400 personas y cuyen. O 500, a, porque a Daria, claro... A Daria, a Daria. <ríe> sedilla u, nos, espera, nos espera falta Duya también. <ríe> madre mía, madre mía. Pues bueno, no sé si... Belza Germens achico, o bella coseta que, que Pues cosa vestir. que nos hemos trovado muy tismo bien, que han sido... No sé si pues lo diré, pero cuento que los siete... Cuasi millos años de vida, ¿no? Nos han pasado de, de cosas, pues a sabelo, hemos... Explorao, hemos reído nos hemos enamorado nos hemos desenamorado en eh, aflamato ha pasado de todo Qué poli, qué polio pues bueno pues muchas más gracias que te va a muy bien en, en todo lo que emprendas ahora en todo lo yo. que ya allí es fendo claro porque... y que ahora yo voy a tener una mica más de tiempo para continuar haciendo las cosas que ya era fendo que no me vagaba <risa> y sí, sí, eso, eso me pienso yo siempre de guau, ahora tendré más tiempo ahora y que no, dices no sé qué y, sí, y pues, pues dices una cosa y pillas tres sí Bueno, bueno, pero sí A lo menos que continúes viendo todas esas cosas que eso, fas que Nos velleremos por, por el barrio, Porque yo continúo viviendo aquí en Amaralena. Eh, Continúo con Hogará Con escuchetes con Y con los mismos proyectos que tenía antes De política y de todo Que eso ya todos lo sabéis también y, y eso, que nos velleremos de seguras Y aquí que tendrás un puesto para pa contárnoslo Y soy, oye, porque ya, to, ya Pues veremos como Tres meses sin aflama flama <risa> ¿Cómo yo mundo Hago la sin aflama flama? <risa> pues bueno, pues muchas más gracias De verdad ¿A Silvia y, y esperamos que tornes la escape Y soye oye, ¿cuán quedas? edad? Pues bueno, pues ya continuamos En, ta, en ta la siguiente Convidada, que ya Vendrá a escape y con un otra las joyas que, que sonará en este artigo, en este defendemos la tierra Eh, que, ye, que ya ha sonado. Eh, al principio del programa sonaba una miqueta. Pero que ahora mismo ahí no sabéis, sales. Una canta una canción entérica. Para que la puedas disfrutar. Para que puedas entrenar. Y esos blincos y esos pogos que hizo Fer en Artieda Los que iba y gaz que es de estar. Todos y todas los que escuchad y este programa. Yo vi eh, Exacto, y de la flama con Silvia. Con Mantindre el Foc, de Aspencat, del disco Tote Sara. Continuamos en Tierra de Barrenos 101.8 de FM Radio Topo. Disculpa que moleste este Estas horas de la nit, Pero nuestro he Ningún tan bajo Que tenga más de, de Conflictos stick play Y en contradicciones No sé Cómo darle fe A la morrancha. I'm Bueno, bueno, y salimos de los Aspencat y continuamos con 13 grados que ya tra las collas, que podremos sentir en, en este festival defendemos la Tierra, que se fa en Chulio, en Artieda, continuas ascuitando Tierra de Barrenas en acento de la tuya FM, y ya tenemos aquí a la siguiente convidada, a Laura, que, que llegue de Pugna, que ha venido, pues eso, pues, para como ya todos hemos ido diciendo, de, de este festival defendemos la Tierra, que se celebra en Artieda, en Chulio... Y bueno, buena tarde, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, buena tarde, bien, bien aquí a charlatos una mica do festival Y, y se nota antes más que yo he curtido en la radio porque me ha indicado que no tenemos lo micro <risa> <risa> Bueno, eh, Iso, has venido a charlarnos una miqueta de, de este defendemos la Tierra Y bueno, pues lo primero, ¿cuándo se organiza? ¿Do? Ki, que ¿Qué uh -huh. se fa? ¿Aon? Pues los festivales defendemos la Tierra eh, y he organizado per purna Y per la organización de Artieda, aturando, aturando Yesa. Se fa en este lugar, en Artieda, eh, per la problemática que había en torno al recrecimiento do Pantano de Yesa, pues como un festival político para reivindicar pues, iso, pues que, que no se falla. ¿no? Y se goza de fer para la mitad de julio y este año en concreto será do 14, viernes, eh, do 16, domingo. Bueno, que okay, yo cuento que toda la chenca Escuela Tierra de Barrenaos, pues ya conoís mm. o, o festival, pero, pues para que no lo conozca, pues eso, pues así son los datos, y soy el 14 de julio, ya podéis pullar ta artiedad, y, y bueno, ¿qué actividad le esperan a la chenca que pueda pullar y? Pues, guau, pues vinás a verlo. <risa> <risa> <risa> tenemos, pues, conciertos, pasavillas, tenemos charradas... Tenemos también este año los titiliteros de Binefar. Sí, sí, soy un, una novedad que ya alguien puedes encharrar en mes. Estoy exclusiva porque yo no lo he sí, visto sí, por sí, los sí, retes. Sí. Uy, uy, qué bien, qué bien. <risa> Saldrá, vamos, en esta semana, espero, que esta semana. Y soy, pues, muy buen rollo, muy buen ambiente, muy tache en Chauven, Daragón en y. Pues datos territorios, Euskal Herria, Cataluña y pues una pasada. más una... no los, sí, cierto, los, los compas es cierto, los enormes, siempre son ahí <ríe> risándolo pabellón bien alto. Que no son poques, pero cunden mucho. <ríe> y, y bueno, pues o, o viernes, ¿con qué, ¿con qué principiaremos? Pues con un pasavillas, este año queremos hacer un pasavillas para pues pa principiar ya ambiental y para principiar fuerte, ¿no? y ya después pues, borinazo en la en la plaza porque, ver bueno para yo personalmente los viernes hielo día o sea los lo viernes ya un ambiente prohumajo en la plaza con conciertos y después pues, con los ya veteranísimos <risa> de la litera tropical que nunca fallan y eso pues una choldra del copón vaya <risa> sí es <risa> verdad que yo también lo lo día los viernes porque llegó ante trovas antipas con sí. toda la chen ¿no? y, y, y, y, y claro yo creo que también vas con unas ganas ¿no? que, mm. que que plegar a pegar y bueno la que se llegue llegue pincha yo pincha yo brutal yo vamos para yo y el mejor día de feito y soy espero siempre con ganas los viernes de artida porque eso pues que arribas a lo lugar te trabas a toda la checa, lo mejor, Faden de la edición pasado, Festival que no lo vees y pues bien, bien, muy majo y con la Chendo Lugar, que se, que se involucra y, bueno, wow, una pasada. Y bueno, eso, remataremos ese, ese viernes con la literatura tropical, ¿no? También millaremos uh -huh. el concierto de La, la Otra, la uh -huh. exactamente. Sí, y... Y, de, y de un grupo que encara no puedo decir, porque encara no, no hemos publicado, pero... viene a un atro, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, ya, Padín, pa, pues, lo de My Teens, la, lo sábado, que, sí. que tendremos? Pues, cuento de charraletas, ¿no? Sí, oye, pues, eh, como hay un festival político, que no la el atzoldo, la perla pues, también queremos hacer, pues, eso, pues, actividad, mes, políticas, ¿no? Y este año, pues, también, igual que estoy que cuasi todas las ediciones, pues, los sábado de My Teens, se verán charradas. El año pasado teníamos a Ana Gabriel, Irán Chubarella, a los de Libre, de Euskal Herria y a los Hueito de Yesa. Y este año, pues, en no las hemos publicadas, pero también, pues, luego podréis consultarlo todo en, en las redes sociales. También, que al decir que el año pasado de hizo un nivel tan alto que... que sí, sí. De este año, eso, ¿eh? con la preparación, que ya principiemos a prepararlo... Pues yo que sé, diciembre u chinero ya decimos, y ahora ¿Cómo superamos a las charradas del año pasado, y eso ya y sí que nos ha costado. Bueno, bueno, sé, regular que lo ofrece de Bomba. Y de tardes que nos probaremos. Pues tendremos a los quiteros de Binefar con un espectáculo para los ninos y las niñas. impuestos eh, pues ya los corre -foc, ¿no? Que ya son también Classicazo fijos Ya, sí, sí. Sí, sí. ya enseguida Preguntan cuán Han de venir y todo Y los de sobrarbe Repiten también con un pasavillas Y estoy que sí. Y después pues, pues cena Y conciertazos Los de verdad Estoy el año pasado la primera vez que, que sí. vivan sí. Y sí. muy pinchos Allá lo menos me hace muy Un descubrimiento pero un majo ¿sí? muy buena chen y, y muy divertidos y, y bueno pues ya la cena yo plato plato fuerte no conciertazo uh -huh. que este año sí sí promete mutismo promete muy muy si belún en cara no ha visto si belún no y es seguidor uh -huh. de, de Purna, o de defendemos la tierra o de yesa o de, o de tal en twitter o en facebook entonces tus redes sociales y nos han enterado de que cuéntanos qué qué qué faise pues tenemos año? a los raps de Valderobres que a mí se han quitado un disco nuevo así no es que bueno van a petarlo porque los Grabs siempre lo petan después <risa> pues de tantos años en grabar sí, ¿no? sí, sí. bueno Din pues tenemos a Spencat que también yeah, bueno pues muy bien y ya dim pues tremenda Jauría uh -huh. y los 13, grados también, y los 13 ¿no? grados, que se me también, no Pues, pues un concertazo, efectivamente. O sea, tenemos dos grupos de Aragón, ¿no? Y dos de fuera que hizo, que sí que queremos este año, pues hizo que la presencia de grupos aragoneses es, es importante, ¿no? Mm. Y pues hemos conseguido que tengamos dos grupazos de Aragón aquí. Uh -huh. ¿Y, qué, ¿Y qué grupazos, efectivamente? Sí. Mm. Y, y bueno, pues para la chenque que era eh, Ah, bueno, Primera. espera que se me. Vaya. Dime, dime, sí, me olvidaba, que también los sábados de Impuestos Conciertos también tendremos DJs. Bueno. Sí, sí, ya para <risa> pa echar el resto. Pues, también tenemos DJs este año. O sea, de Impuestos los cuatro grupazos. Sí. Bueno, sí, a la fin te iba a decir, yo como por un regular no aguanto tanto, pues pero pero sí, sí, sé que vi a Chen que aguanta tanto sí, y, sí. y más y más. Mm. Bueno, pues la Chen que, que quiera ir y Eh, Como Bueno pues La cheque quiera ir En un suyo auto Y tal Pues uh -huh. bien pues ya Pues que metan HPS Artieda o lo que sea Artieda de Aragón ¿eh? Arte... Porque... Sí. Porque El año pasado dos Dos personas se confundieron Y son por llevar HPS Seguro sí. Entonces, sí, sí Tiene que no paga, no falla <risa> <risa> y, y bueno, pues palachen que quiera puyalle en autobús No sé si, sí. si este año tornas a meterne um... Sí, sí, sí, tornamos a meterne Y pues ya como todos los años eh, Va incluido en lo abono Que pero luego saldrá a la venta ya eh, Per 35 euros Pues igual que todos los años, ¿no? Y soy pues saldrá de, de Zaragoza Lo viernes eh, de Tardis Y lo domingo De Andartieda, pues en torno a a Zaragoza y lo viaje de subida y de bajada mmm, resabiller, porque de subida <risa> todo el mundo en plan está, uh, y ya cuando nos baísamos una mica triste porque pues porque ya cada vez que, quería esperar un año más partida. Pero sí, tenemos eso, pues lo, lo autobús, ¿no? Que como lo festival ye pensado también para la chenchoven, pues claro, pues mmm, todos lo hacemos para facilitar Pues que la Chenchoven de Aragón pueda pueda venirse, Y que no haya de de mirarse si bebe muy todos los sábados y después a de, de pillar auto auto Bueno, de todo para facilitar que la Chenchoven pueda ir ya. podremos mercar esos bonos, eh, o no se sabe en cara? Pues Como la flama no es la tierra bueno. Ay, <risa> como has tenido antes aquí a Silvia, de verdad, y ahora no, sí. no tendremos flama. Sí, sí. A la vez pues estoy en lo la enrestida y pues ya miraremos. También queremos vender este año como novedad y fuera de Zaragoza. Uh -huh. Queremos hablar con otros casals, sus centros sociales que se han abierto este año, para pues pa que también para salir no de, de la macrocefalia <risa> de Zaragoza que siempre somos un poco aquí atascadas, pero bien. Que cal, que cal. Sí. Y de verdad, porque además más por un regular, ¿no? este autobús pues goza de, de ir aturando en Huesca, en, no sé, en Chaca, en Chaca también. Uh -huh. sí. también. Y bueno, 80 también tendrá, pues eso, pues Viroya tendrá acampada. Sí, sí ¿Qué todo. servicios? se ha de elevar pues... una mochila con todo? <risa> <risa> ¿Qué cal que No, sea, no, de... no, no. Tenemos acampada, ya me existe este año, eh, lo concedió de Yeda, Feito Duchas, y fuera de, o sea, no, en el diferado pabellón. A la vez, este año va a ser la primera edición con duchas como cal para toda la chen. Y soy pues las zonas de acampada de siempre. Y, y virolla en, en lo bono, este Se incluye la virolla del sábado y la del, del domingo. Oye, qué bien, qué bien. Ya, ya le sos ganando a lo viña rock. ¿eh? Sí, sí, sí, hombre. <risa> a ducha, virolla de la buena, bien, bien. Sí, y bueno, y los viernes y los sábado también habrá cena, pero eso ya no se incluye en lo bono. Eso ya cada uno, ¿no? Ajá. Uh -huh. y pues bueno pues eh, muchas cosas no sé si bella novedad más que nos quiera confesar bella pues la verdad que como bella... ya las la ha sido las he soltado dinámica por todo pues lo de las duchas no sé la verdad que lo de los ficitilleros para los ninos y ninas y no sé bueno también no hay una novedad porque sí que se ha feito otros años pero también tenemos pues presentaciones no previas a lo festival y justo ayer eh, anunciamos la de Enteroel que ayer los sábados venían lo lo día 10 de Chuño, mm. en lo casa liste nuevo que han abierto y pues Ay seremos sena, pues tal, sí sí mm. y seremos así, pues por, hablando un mica festival y también sobre la problemática que había alrededor del pantano de Yesa. Oye. y no sé si conseguiremos como ya el tiempo ya premia no sé si <risa> Si veremos una otra en otro lugar o qué, pero bueno, en Teruel ya de segurísimas. Bueno, o sea, que quizá moverlo por los sí. lugares uh -huh. y que también dio una traza, ¿no? De que la claro. chen conozca la, la problemática de, uh -huh. de Yesa uh -huh. y de, de Artida, uh -huh. claro. Pues, pues bueno, no sé si ve si ya coseta más, si ve el consejo que quieras dar a la chenque y puye, ve el mensaje, ya coseta... Conseguí oye que se pusieron en Aquarius <risa> <risa> y no sé, pues muchas ganas y, y ganas de pasarlo bien y de que a será muy tachen. Y soy de no hacer agresiones sexistas también, porque el año pasado sí que vine a Bio y bueno, pues actuemos como Caleva como y, y no queremos que se tornen a repetir estas escenas ni estas situaciones, porque pues, y un festival, pasarlo bien. iba con isso era muita gente dende o respeitoi dende el buen rollo. Bueno, que de verdad que ante más lo comentemos el año pasado, ¿no? que este una das das grandes cosas, ¿no? que se que Sevilla para ti, ¿no? mensaje feminista, de de eso de de pro de agresiones también, bueno, especialmente no en estos días de de bonito, ¿no? que parece que son más normalizadas u menos eh bueno, que que eso que París, ¿no? que que de fiesta pues todo vale y no, no vale, ¿no? Pues este año íbamos a repetir lo mismo, o sea, con los mismos protocolos, y no íbamos a dar lo nuestro brazo a torcer, porque no. Porque o sea, no es no asumible que pasen estas cosas. Y así no es que son machirulos cortados un poquito no, no, no venga, no pasa nada. <risa> Y, y bueno, no sé si se repetirá también lo de aquella iniciativa tan sobre buena, ¿no? De lo, lo panfleto aquel trilingüe Hombre, o bilingüe pues, que viva. Yo espero que sí, porque triunfó, vamos. Triunfó como la Coca-Cola. Bueno, yo como te, la Flix en cola. Yo, yo neva uno y, y lo había de dar, porque se remató, ni yo, joder, pues mira que yo también... Lo que le va a. Pues a reeditarlo, eso... a reeditarlo. Sí, sí, yo también sí. me he quedado sin. ¿eh? Me he puesto que también le envía a no Sí, ya me hiciera uh, pro majo y pues sí, llamaba mucho la atención, ¿no? Pues mira, esto en Aragonés, y no era eso pues y eso, y no sé qué. ¿Y cómo se liga? ¿Y cómo no sé qué? <risa> sí, sí. Bueno, pues, y bueno, y ya a, ni a nivel más más humano, ¿qué tal hice o sea, atrás las organizadoras y los organizados de, de Festival? Pues... ¿Cómo va la faena? ¿Cómo va el otro pues... y ¿Cómo, ¿Cómo aguardad? Y sea, esos tres días de... Bueno, esos tres y muchos más de, de la falla nada, ¿no? Que comentábamos antes en sí. Off The Record Pues bueno, ya principiemos a prepararlo y estoy Pues al todo un chinero, un... Al final es daño ya Y por pues, lo esperamos yo Por lo que me toca, una mica ni Buda, Porque como son días de tanto trabajo Y, y llegar y te vayas 24 horas con las tías compañeras y con mucho estrés porque claro pues ha de estar todo lo mejor posible pero bueno la chen que que somos organizándolo ya mmm, nos hemos puesto unas disciplinas muy férreas para intentar para mirar de, de que todo salga bien y soy pues los, el tema de Cudiabus también hemos feito pues mucho trabajo propio y colectivo para que pues para que eso no para que no pete digamos todo porque pues también es muy importante que nos moscudiémos unas altas y y mes que más en estos días no de tanto trabajo y, y todo eso así es que yo espero que salga todo bien porque hemos trabajado mucho y porque pues, me decimos que esto salga bien porque hay un evento y el evento del año Y creo que saldrá bien, hombre, que, que el año pasado yo me lo pasé de bomba y cuento que toda la chen que, que iba a ir a este año, eh, pues nos lo pasaremos también de, de bomba que son tres días, como tú dices, pues muy, muy grandes muy de chismandad, de bienos hasta y todas, y pasándolo, pues eso, pues súper bien. Pues no sé, si me cómo estaba... Pues que son todas invitadas, que los festival Ye dos millos que tenemos en Aragón, A mí es autogestionado, organizado por Chen Choven, y soy que toda la Chen que prueba una vez Artieda eh, siempre se entorna, sin a sinas que hizo y eso nos avala. No tanto lo que yo os pueda decir ahora, sino todo eso, ¿no? Que la Chen siempre repite y si pues si queréis un festival político y muy y muy buen rollo, Artieda y vuestro festival. Pues eso, 14, 15, 16 de julio... ...en Artieda de Aragón... De Aragón. ...los que metad <ríe> en OCHP... ...es Artieda de Aragón... Eh, ...tened a casa vuestra... Y, ...y eso, pues tres días de... de borina, de choldra, de, ...de diversión, de reivindicación... ...pro que sí, y de pasarlo de Vitibomba... Muchísimas gracias Laura... ...por haber estado en Terrabarrenaos... ...a tú... ...bueno y ya nos toca rematar este programa... Con, con todo esto que hemos que hemos tenido, con tanta variedad, con tanta diversión, con, con Rubén, con Xavi, con Silvia y con Laura, que nos han traído pues cada una las suyas, las suyas movidas, las suyas propuestas, lo suyo Treballo en Aragonés y toda. y toda esa rasmia que nos dan para continuar charrando esta luenga. Eh, pues eso, en este, en este dragón, en este entorno que nos ha tocado de vivir, ¿no? Hemos estado sentiendo la música de Aspencat, que será en Artieda, Auxili, Uncha, Alide de Sans, Garri, Shake, está Mayakan, El Dilubi, que ellos sonando de fondo, Esnebelcha, La Otra, que también será en Artieda, Los Draps, que también será en Artieda, Casey O, 13 Kraus. Y, y bueno, como siempre, y estás escuchando Tierra de Barrenaus, en 101.8 FM, en Radio Topo. Todos recordamos que este yeah la, la versión radiofónica de Oblog, lo mismo nombre, aunque llevo más de 10 años dando mal en Aragonés que nos podéis seguir en Facebook, en Twitter, en iVoox, e en Instagram, en ya no me acuerdo cuántas cosas, en YouTube, en Flickr, en esas redes sociales de o futuro. Que también puedes descargarte los programas anteriores eh, de Nibox, en e Oblog, en, en barreno.blogspot.com y en la web de Radiotopo, en Radiotopo.org, aunque también puedes donarnos perricas para repetidor y para la antena y para que podamos continuar con la nuestra faina libres y autogestionadas en esta radio libre que, que bueno que nos da voz también a las que charramos a aragones. Nos íbamos a despedir, hemos estado sentindo en los intermedios, por pues eso, a la otra, a la pencata, a los drafts a 13 grados, a toda esta chen que, que va a tocar en, en Artieda en el defendemos la tierra, un año más y nos faltaba una, nos faltaba tremenda jauría, que yo y era una coña que no así que la conocí, pues gracias a, a que tocan en, en Artieda y que pues claro, pues que siempre que voy a ir a un festival y tal, pues me fago y documentarme y sentir la, la música que iba a sonar, ¿no? Y con esta noche de tremenda jauría pues nos vamos a despedir de Calomier que es venir en Tierra de Barrenaus, que nos podrás escuchar como siempre, de 6 a 8 en a 101 .8 Fm Zaragoza en Radio Topo y en ibox e en el podcast en el blog bueno Tidi que vaya muy to bueno y lo muy to bien con tremenda jauría en Artieda y creo que sí ahora también que van a sonar aquí que vaya bueno Paneza todo trapos, todo el mal de amores bailando No vuelvo a casa sola, mi bici me guía a Madrid sobre ruedas, mucho menos fría Domingos en el barro, de sacarte espanto Y a base de risas salimos del banco arme en tu coche no puedes hacer nada que me convenza quiero bailar cumbia hasta que amanezca